Ciudad. Me voy cantando una milonga azul, amanecida en mansa claridad contra los cerros del Cañepirú. Vuelvo a mi tierra y empieza a arder la charamusca de mi corazón, pero me llevo casi sin querer. Nuevos amigos. ¿Cómo nos gusta cuando a través de la radio damos a conocer eh, músicos excelentes, músicos de distintos distintas comarcas de nuestro país eh, y a la vez que si ellos escuchan o gente que los conoce puedan tener el reconocimiento? Es decir, mira, está sonando tu música, en este caso en la 36, en el 1250 del Dial en AM y por internet. Como introducción para recibir a Alejandro Lloritz, al topo, responsable del complejo allá de todo el del Parador Suri, y donde vamos a estar el próximo, ya ustedes vienen escuchando la convocatoria, el próximo sábado 14 de octubre, apertura, digamos, de la temporada y apertura de, de las excursiones para esta temporada de la 36. Buen día, topo. Buen día a Hernán, Marcelo y a toda la audiencia. Y estábamos escuchando a uno de los protagonistas de la parte musical que va a tener esa jornada, ¿no? Sí, estamos preparando nuevamente excursión este, de la 36 con la audiencia de la 36 invitando junto con el equipo de trabajo acá de la radio para recibirlos el sábado 14 de octubre allí en el complejo del Parador Sur y al lado de la playa Y en el escenario a nivel zampayo, que es buena parte de, del atractivo que tiene, además del, del entorno natural, agreste, la playa, uh -huh. propiamente dicho, este, las lindas instalaciones del parador, eh, además que tenemos la animación, compartir con, con los compañeros, entre la audiencia, la comida, ¿por qué no? Tanto lo que incluye el menú como todo el resto de las cosas que que ya conocen, que se preparan así en El Parador, los espectáculos en el escenario Aníbal Sampayo un escenario precioso, espaldas del río. Eh, aquí les estábamos presentando a la audiencia a Fernando Alonso y su grupo. ¿Primera vez que va a tocar él allá? Él, en, en una excursión de la radio, sí. Ajá. Él ya tocó hace varios años en, en una actividad local, así claro. en, el, en El Parador, porque él es de Libertad, es oriundo de Libertad y... Este, y, y bueno, vive allí claro. y, de, y desde allí tienen centro con su grupo Que es él con voz y guitarra Y lo acompañan bandoneón y percusión que... Un espectáculo de folclore y, y, y canto popular eh, Que los invitamos a, a conocer este, La idea es, ya se ha hecho durante mucho tiempo No estamos innovando Pero estamos proponiendo volver en estas visitas este, De, que salen desde Montevideo, aunque sabemos que viene gente de Canelones, sí. de, bueno y, y que también pueden ir directo al Parador, quienes quieran, pero que vienen en la excursión, en la excursión de la radio, fundamentalmente de, de la capital y de, y de la zona metropolitana, en combinar los artistas que acompañan a, a la radio en estas jornadas solidarias, eh, porque recordamos que esto también es para... Nosotros preparamos toda la parte de infraestructura para recibirlos y para pasar un, un buen rato, pero todo lo recaudado también en esa actividad es para sostener el funcionamiento aquí de la radio. Las hacemos cada dos meses, empezamos ahora en la primavera cuando mejora el tiempo, porque para si bien tenemos instalaciones con un salón cerrado... Estuvimos comentando acá que instalamos estufa, incluso para el invierno, pero bueno, sí. para ir a pasar el día es lindo. Se mucho más. ¿no? Ahora que empieza el tiempo bueno, ya estamos en primavera, pero la proponemos para mediados de octubre para asegurarnos que, que ya esté instalado claro. el calorcito y poder combinar también ir conociendo artistas locales. Entonces, en esta sí. oportunidad les proponemos, vamos a tener un, una, una función extensa, además de... Eh, de Fernando Alonso y su grupo va a estar también conocido de la casa tanto de aquí de la radio como eh, del complejo Julio Fernández eh, con un importante esfuerzo para poder contar con él los sábados en estas actividades eh, así que les proponemos que, que no se pierdan claro. esa posibilidad de, de verlo actuar también allí en el Eh, en otro contexto, allí en el, en el escenario de nivel Zampayo Y seguramente, bueno, hasta ayer de mañana, también otros colaboradores de la radio nos estaba, se estaban comunicando con nosotros para, para sumarse a la, a la propuesta. Eh, bueno, vamos a, a ver, porque ya tenemos varios más, para porque, bueno, la jornada tiene su tiempo de claro. llegada, tiene para... Ajá para bajar a la playa, para recorrer las instalaciones, para conversar con los compañeros de la radio, entre la audiencia, con el equipo de trabajo que tenemos allí en el complejo. Después tenemos el almuerzo, que está incluido con el, con el ticket, eh, que incluye el pasaje de ida y vuelta, desde aquí, desde la radio. El menú y los espectáculos en vivo, en eh, proponemos un clásico también de allí, uh -huh. del, del surí una parrilla, un plato de parrilla, eh, puede ser pulpón o pollo, Ajá. o muslo de pollo, acompañado con un chorizo y ensalada rusa o mixta, le, la propuesta clásica que tenemos sí. allí va acompañado con pan casero, con un vaso de vino refresco y un postre, Eh, así que bueno, de eso se trata la, pro, la propuesta, la última la habíamos hecho en turismo, ah, en, en abril, la... el viernes santo, con, con la paella que hacemos allí. Estuvimos en, en las gateras, no nos quedamos quietos, siempre los esperamos con alguna mejora. En esta oportunidad estamos reformando la cocina Ajá. para o empezando una primera etapa de reforma en la cocina, para que en este caso para recibirlos a los compañeros que vienen a ayudar a, a trabajar también, para trabajar más Exacto. cómodo. Pero siempre nosotros no estamos quietos, estamos haciendo cosas para... Pero bueno, siempre recibirlos con algo nuevo para que siempre tengan oportunidad de, de ver cómo va avanzando el complejo, siempre de manera solidaria, con trabajo muchas veces solidario, con donaciones que, que recibimos, siempre estamos abiertos porque todos le damos aprovechamiento y todo le damos uso. Y bueno, el fin que tiene allí, tanto poder ir a pasar el día, tanto poder colaborar con cosas muy importantes como es el funcionamiento de esta radio, también la posibilidad de darle eh, un merecido descanso a la familia trabajadora que trabaja este, ah. todo el año, que atraviesa tantos esfuerzos, dificultades para lidiar con la realidad que ustedes nos muestran todas las mañanas aquí en la radio, tener la oportunidad de poder trabajar todo el año, unos días de descanso digno, en, en instalaciones dignas, a un precio accesible, que no sea elegir o entre poder alojarse o poder comprarle claro, algo claro. rico para los niños, porque se vuelve prohibitivo este, para el trabajador la, eh, o, o muy dificultoso las vacaciones. Este, siempre en el complejo tratamos de, de acercar esa posibilidad, muy cerquita de Montevideo, muy fácil de llegar, muy rápido. Y bueno, toda esta actividad nos permite eh, bueno, hacer, hacer posible que siga avanzando este emprendimiento. Además, esto la posibilidad también para aquellas personas que quieren aprontar ya lo que es el verano, disfrutar de esta excursión... Este, conocer bien las instalaciones y ya prepararse, ¿no? Tienen esa posibilidad. Sí, también es una, una oportunidad para quienes quieran eh, ir, consultarnos. Eh, siempre aconsejamos, es un día de, de mucho movimiento. Uh -huh. Claro que está abierta la posibilidad de, este, de conocer las instalaciones que no estén ocupadas durante claro. ese sábado, porque a veces... Eh, hay gente. Ya empieza a ocuparse digamos. Sí, se ocupa durante todo el año claro. y Los fines de semana es muy común Pero aconsejamos igual comunicarse con nosotros Tenemos el catálogo de WhatsApp Que ya le podemos ir adelantando Allí con fotos Y las características de cada uno de los alojamientos Recordemos que tenemos este, 13 alojamientos para ofrecer Con cuatro o cinco Variedades distintas Digamos Por, por las comodidades que ofrecen, por, la, por el equipamiento, por la capacidad. Entonces pueden ir comunicándose, viendo de qué se tratan, viendo si alguno les interesa. Y ese día de la excursión aprovechamos y nos damos una vueltita, les mostramos y el que quiera ya puede ir reservando. Claro. Recuerden que trabajamos con reservas, sobre todo para la época de la, de la temporada, que, que bueno... este La, la gente sí, sí. Ya, ya, a medida que se va decidiendo... Sin reservas es imposible, ¿no? Seguro. Sí, eh. no, que además todas la, las personas que justamente que no conocen el Quillú, esta es una excelente oportunidad de la excursión para llevar a la radio, para conocer, y, y también a través de las redes sociales puede ver las instalaciones en estos días antes de la excursión. Por supuesto. Eh, les vamos a proponer además... Eh, de pasarles para las redes de la, de la radio el, el video que se filmó en, en el último, en la última excursión de abril, Bien. donde trata de reflejar para quienes no conocen o para quienes quieren entusiasmarse Este, un un videíto muy, muy corto, pero que fue registrando justamente un, un día de excursión de, claro. de la radio para que vean lo formidable que es y no se pierdan esta oportunidad de participar, de comer algo rico, de ver este, muy lindos espectáculos, de pasear con toda la libertad. En realidad, además, recordemos, lo único que ponemos fijo es el horario. De llegada, de vuelta, claro. ¿no? porque este, venimos en, en un ómnibus todos juntos, y el, este, la hora de la comida claro. que servimos todos juntos. Después, Todo es con la, la, la libertad total, abierta. se pueden además, viajamos en un ómnibus grande con toda la las gavetas de abajo disponibles, pueden uh -huh. llevarse sillas silla. playera, obviamente que van a tener mesa y silla, uh -huh. pero se pueden llevar sillas playera se pueden llevar pelota, se pueden llevar sombrillas, se pueden llevar uh -huh. tejos, se pueden llevar lo que qu cometas y que claro. con niños para remontar, pueden llevar lo que quieran, pueden bajar a la playa cuando quieran, pueden salir a recorrer el balneario que es precioso, muy tranquilo, muy seguro, así que nosotros les proponemos, bueno, música durante todo el día, sorteos, tenemos, eh, nos trajeron desde el exterior, este, como siempre colaboradores, este, botellas de bebidas espirituosas Mirá que vos. las vamos a estar sorteando y rifando entre este, con una rifa todo para colaborar con el financiamiento nunca de un yogur se rifa no <ríe> no Siempre, ta también, también, artes <ríe> también artesanías locales es, es el premio consuelo la claro. grida, ¿no? este, para el que no se <ríe> o la artesanía respeto no no <ríe> bueno no pero este, animación vamos a estar sí. con música ustedes han visto También sí, los, se arman, los equipos juegan de juegan a las cartas. Se arman. <ríe> cartas, tam también tenemos juegos de naipes nuevos porque... Este, Había a, a veces peleas quedan, por, sí, por cartas marcadas tocando mesa <risa> Esperando para poder jugar Así que vamos a tener más cartas Así que los invitamos No se no se demoren sí, este... eh, Vamos a recordar primero Las vías de contacto Si querés por la excursión Bueno, las de la radio, de ¿no? la radio. Pero tienen que venir por acá Vamos a hacer una, una pequeña pausa por... Pero recordá el número de, de, del complejo, Topo, también, por para tenerlo presente, por, por averiguaciones, lo que vos decías, enviar imágenes del complejo, lo que vos quieras. 099-120-064. Muy bien, 099 120 064. Allí, bueno, por teléfono, por, por llamada, por SMS, claro. recomendamos que se comuniquen por WhatsApp, que nos posibilita es más ordenado claro. para, para responderle a todo pero de una u otra manera, este, ese en ese teléfono centralizamos todo y allí está el catálogo de WhatsApp. Bien, ya seguimos con Alejandro Lloris rumbo a esta excursión del sábado 14, salimos a las 9. De acá de la esquina, como siempre, ustedes eh, aprovechen para consultar eh, lo que quieran sobre esta invitación al 099-326-381. Está también Blanca, lo reciben los teléfonos 2903-0302, 2903-0304. Como un faro solidario y compañero. Aire aguerrido y fraternal. Bueno, seguimos hablando de esta excursión al sur y que es el 14 de octubre. Este sábado que viene, no, el otro se sale acá de la puerta de la radio a las 9 de la mañana. Y ya, por ejemplo, Paula escribió: dice, gracias por tenerlos, buen día, los quiero. Voy a ir a comprar hoy, si puedo, para Bien, ir al Quillú. Abrazo grande a todos, me alegro, dice. De los avances del Cuyú, dice... Pola, pola es como una abonada, ¿viste? Como el Teatro Verano, el Carnaval, tiene abonados. Pola tiene que, tendría que tener un abono ya de, ya. de las excursiones. <risa> bueno, Horacio también eh, se acaba de comunicar, dice... Si alguien quiere el pasaje y no puede venir a buscar a la radio, que coordine con la radio y él se lo sube. Muy lleva. bien, Horacio. 099-326-381... Tien, tenemos este servicio de, no quiero usar la, la palabra delivery que es un anglicismo Cadetería Ahí está, el cadete, el cadete, de la, el cadete en jefe de la 36 Con las rifas, los bonos y en este caso con los pasajes para la, la excursión ¿eh? Bien Horacio que Salimos a las 9 entonces o salen los compañeros que, le, que les toque En general nos toca estar en el, el equipo ahí que, que va antes a la a la preparación o, o con o desde otras vías. Topo, ¿y cómo transcurre la jornada? Con, además, lo de, que decías de la música, ¿cómo sería el, el cronograma, digamos? Bueno, el, el esquema, como dicen, cuadro que, que, que gana no se toca. Claro. Este. Eh, el. Se llega, salen a las 9 de aquí, a eso de las 10 de la mañana ya están llegando, los esperamos con agua caliente para, para reponer para el mate, con pan casero, ¿no? pan casero este, distintas cosas dulces y saladas para, para quienes quieran, café... Bueno, bebidas frías, bebidas espirituosas, para para todos los gustos, para llegar, irse ubicando en, en las mesas que prefieran, con quien quieren compartir la mesa, si quieren abajo, arriba, adentro, al centro, adentro... <risa> <risa> este, Este, bueno, para empezar a recorrer, para bajar a la, a la playa, andar entre la arena, mojarse los pies, quienes quieran en, en la playa, recorrer, ponerse abajo de un árbol, lo esperamos ya con música, sí. este, animando, para conversar, bueno, estirarse del, del, este, de, del, del viaje, que, que es muy muy rápido, pero bueno, entre que subimos, bajamos, este, demás... Este, Allí nos vamos preparando para, este, para el mediodía, este donde este, sobre el mediodía temprano servimos el almuerzo, que ya les digo, este, la parrilla es un buen plato, pues, lleva pulpón o pollo y chorizo y ensalada, uh -huh. este, con el pan casero, con el vaso de, de vino refresco. Levantamos la mesa, servimos los postres y empezamos con los espectáculos, este, con la animación de, de José Luis como nos tiene acostumbrado. Con este, con, vamos mechando los sorteos, la venta de, de los números para, el, para la rifa de los sorteos. Este, bueno y ahí vamos aprovechando para ponemos música, bailamos, se puede aprovechar para pasear para recorrer los que quieran ir a ver la, las instalaciones hacemos este, alguna recorrida por allí este, después a la tarde que viene lo, lo musical lo fuerte, el espectáculo fuerte. ¿No? y van saliendo los churros, es cierto, eh, sí. este, donde se entra ah. la cola, el, com el comentario, y bueno, vamos sacando lo los churros, hasta eh, volvemos eh, con música hasta el final, y nos ah. volvemos al atardecer, Exactamente. para que se haga temprano también, recuerden que el ómnibus sale y vuelve de aquí 18 y ejido, Este, en la esquina de Gido y 18 y a parada para quienes le Plaza convenga Cuba, en ejemplo. Plaza Cuba uh -huh. este, pero bueno después cada uno una vez que baja de, del punto de, de llegada tiene que desplazarse claro. a los barrios, a su, a su casa, así que este, volvemos antes del atardecer para que se haga este conveniente para, para llegar todos y estoy viendo los pronósticos que lo comentábamos con Marcelo antes de salir al aire que dan una jornada como la de hoy, así en cuanto a temperatura, presencia de sol, incluso más cálido que los días anteriores, que los días precedentes, va a estar con un 19 de máxima, va a andar ahí. Así que... Este, Está permanente acá. también el, el puesto de artesanías sí, sí, locales. Con muy con, linda artesanía. Sí. Con, con artesanías, sí. con recuerdos de Quijú, con Exacto. las copas y las jarras grabadas, con el nombre en el momento. Sí, este, sí. Así que que también le da un muy colorido, muy, este, muy lindo, con cosas muy lindas para, para ver. Este, y para traerse quienes, quienes quieran, todo eso va a estar adornando. No se duerman, vayan viniendo por la radio, aseguren sí. su lugar, miren que, este, que después se, se agota. Empiezan a llamar y ya no queda lugar. Sí. Seguro, así que vayan asegurándose su lugar, vengan y los esperamos el sábado 14 para encontrarnos. El equipo del Suri, el equipo de trabajo de la radio, con la audiencia, este, pasar un, una jornada completa, fabulosa, con espectáculo, con paseo, con aire puro, con Exacto. un entorno agreste, espectáculos musicales, comida... Completo, un elemento que nos dijimos Topo es en cuanto al precio que se mantiene el mismo ¿no? Seguimos, hacemos un, un esfuerzo y por eso también es tan importante este que la audiencia acompañe claro. Decidimos, si bien esto es para colaborar con el financiamiento de la radio También justamente tiene este fin social claro. y de encuentro uh -huh. de todos nosotros Saben bien que todo sube, suben los, los artículos, suben todos los costos. Uno de los principales costos también es el del traslado y también este, sube. Ahora tuvimos un. Subieron nuevo, los combustibles el fin de semana. Seguro. Este, y así todo. Este, ya van dos años que estamos manteniendo el mismo precio, 1.200 pesos yeah. el ticket de la excursión, que incluye este, la, la ida y vuelta, el menú completo y los espectáculos. Okay. Eh, y para que esa ecuación funcione y, y, y pueda además tener el, el segundo fin que tiene esto, que es colaborar con la radio, es necesario este, llenar el, el ómnibus, porque Exacto. si no, bueno los costos fijos se mantienen Este, y los repartimos entre menos y además nosotros ponemos todo este trabajo, todas las instalaciones, el lugar que es precioso, traemos los espectáculos, la comida, pero el éxito de la jornada también es el compartir con, con la audiencia. Bien, muy bien Topo, estamos a 11 días de la excursión, hoy es 3, así mm. que queda la... Ya todos los elementos sobre la mesa. Y los que los que conocen ya han ido, no es casi necesario decirles nada y han ido muchas veces, como Pola, porque ya. Eh, Pola lo, lo que va a llevar libros, y algo para vender también. Ahora bien, bien ahí, Pola. Eh, los que no los invitamos a que vean, que Topo nos pase también el video para que lo tengamos nosotros a manos para enviárselo a la audiencia de lo que es una jornada que se vive allá en el parador, a metros ahí. Del río de la Plata. Gracias Topo por, por este rato. ¿eh? Gracias a ustedes y los esperamos el sábado 14.